Bueno, en realidad la, el, la implementación del testeo rápido es una estrategia fomentada desde el Ministerio de Salud de la Nación eh, insta, instalada en todos los hospitales de la provincia, en todos los hospitales del país pero además eh, otra de las iniciativas del Ministerio de Salud de la Nación es empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que eh, sean capaces de instrumentar el uso del test rápido. De todas formas, es importante aclarar que la autoridad jurisdiccional eh, sobre los diagnósticos de VIH en la provincia, en realidad sobre todos los diagnósticos, los tienen los ministerios de salud de las provincias. Por eso es que acompañamos esta actividad, eh, en Viedma se hace hoy, pero... Eh, La agrupación Comarca Diversa y otras agrupaciones de toda la provincia trabajan de forma articulada con los hospitales de sus localidades. Nosotros hace mucho tiempo que acompañamos las actividades de AHF, por ejemplo, que es la asociación que patrocina el testeo rápido en la Argentina, siempre articulado con el hospital porque, y eso es una, un permanente debate que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil, el objetivo para la organización de la sociedad civil es el testeo y para salud pública es el acompañamiento integral de esa persona que se capta a través de un testeo, pero se acompaña a lo largo de toda su vida. Estamos hablando de una enfermedad crónica y entonces vamos a tener muchos años por delante en que salud pública acompaña a esa persona testeo es un testeo rápido, es muy sencillo? Contanos sí. un poco. Se trata de una técnica de... bueno, técnicamente es una cromatografía sobre papel, es un soporte de celuloide con un papel absorbente sobre el que se dispensa una gota de sangre, se la fluidifica o se la... este... se permite que, que corra fácilmente a través de una gota de una sustancia que se llama buffer y eh, después de 15 minutos... Eh, se puede leer, eh, bueno, tiene um, unos patrones de lectura, que es una serie de bandas que eh, nos están diciendo que el equipo funciona bien y que la persona tiene o no tiene anticuerpos contra el virus. De todas formas, esto es, eh, esto es en, la, en la metodología. La parte más importante del test no es esa. Esa se puede hacer con un entrenamiento. La parte más importante del test es lo que llamamos pretest y el postest. Es ubicar a la persona explicándole, primero preguntando qué lo motiva a hacerse el test, cuál es la situación de riesgo que lo preocupa. Porque a veces hay muchos mitos en torno a una situación de riesgo y un consejero puede este, acompañar a esa persona ordenando esa inquietud. Eh se le va a explicar qué significa que dé positivo y qué significa que dé negativo. Se va a hacer efectivamente el test y cuando esté el resultado, bueno, ahí veremos. Si el resultado dio negativo significa que hasta un mes antes del test, esa persona no había estado en contacto con el virus. Nada dice del lapso de 30 días anteriores a hacerse el test, que eso se llama periodo de ventana y que es la parte más peligrosa de la infección, porque los análisis dan negativos pero uno está infectado. Y si da positivo, bueno, empieza el largo camino en el que Salud pública, pública va a acompañar a esa persona. En el primer caso que mencionabas, ¿es necesario repetir después de un periodo el, el, el análisis? Este análisis es un análisis preliminar, es un acercamiento al diagnóstico. Siempre que un análisis da... Este, positivo, debe sacarse sangre de vena, este es un análisis que se hace con sangre este, capilar del, del pulpejo del dedo, se sacará una muestra de sangre habitualmente en el laboratorio de análisis clínico y se ensayarán test tan sensibles y específicos como este, pero que van a permitir este, llegar a la confirmación. Es un, es un acercamiento el diagnóstico. En la provincia, ¿tienen eh, algunas estadísticas de cómo está eh, la situación en, en cuanto a números eh, en, de, de personas que han contraído el virus? ¿Cómo es rela en relación a años anteriores? En realidad es, este es un programa bastante antiguo, así que tenemos datos de los últimos 28, 30 años. Y claro que sí, se vigila, es, un, es una patología que se vigila permanentemente y que amerita un programa para sí sola. Eh, Los, los datos del último, nosotros acostumbramos a emitir un boletín informativo que está a disposición de todo el mundo el día 1 de diciembre de cada año. Los datos actualizados al 1 de diciembre del año 2019 nos indicaban que la tasa de infección se mantiene más o menos constante y lo auspicioso es que la tasa de mortalidad ha descendido. Es decir, la gente que se infecta se muere menos, de VIH en la provincia de Río Negro en el año 2019. Se mantienen constantes los embarazos, se mantienen constantes los óbitos o fallecimientos bajaron un poco, pero la gente se sigue infectando. Hay una, este, una tendencia mundial que debe estudiarse desde varios puntos de vista, no solamente el infectológico, el sociológico, el político y demás, que es que ha decaído el interés por el uso del preservativo. Se le ha perdido el respeto a la infección y eso indirectamente lo vemos con una patología bastante más sencilla de resolver como es la sífilis que ha, se ha detonado. Entonces este, es una invitación a la reflexión. Hoy es el Día Mundial del Condón, es una palabra muy española, nosotros preferimos decir el preservativo forro. Eh, ha descendido mucho el uso del preservativo y en este momento estamos atravesando una situación este, muy compleja porque eh, no hay preservativos para distribuir por cuestiones técnico-administrativas que arrastra el Ministerio de Salud de la Nación, el de nuevo Ministerio de Salud de la Nación, de la gestión anterior, y la provincia en particular este, ha empezado hace un par de meses un proceso de compra que está en las últimas etapas, pero todavía lleva sus tiempos administrativos, como para poder distribuir preservativos comprados por la provincia, que estarán a disposición de todos este, espero que lo antes posible.